Zona Cero Es tiempo para nuestros monográficos Zona Cero con un asunto eh, prometidísimo a nuestra querida audiencia canaria y yo supongo que va a suscitar el interés de, del resto de los rosaventeros. Vamos a hablar de los guanches, vamos a visitar el archipiélago de las islas afortunadas, las islas canarias y vamos a averiguar cosas sobre esta eh, enigmática etnia, de dónde provenían los guanches, eh, cuál era su religión, cómo eran sus costumbres, cómo eh, quedaron tras la, la conquista de, de las islas. Vamos a averiguarlo con Carlos Canales. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hombre, si vienes vestido de Taunusú. Sí, aquí vengo yo con mi, mi capa de cabra, de pelo de cabra. Bueno, bueno, qué maravilla. Hola, Jesús Callejo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, bueno, tú vienes vestido de Betancur, ¿eh? Sí. Más recentito, aquí en mi coraza. Te veo muy normando hoy, ¿eh? Ese león, ese león. Sí, sí, muy normal. Muy normal. Normal. Muy normal todas las circunstancias. Bueno, pues para nuestras queridas Islas Canarias, vamos a hablar de, de los guanches, eh, que siempre provocan eh, orgullo, ¿verdad? Eh, su evocación. Eh, los, los canarios, cuando hablan de su pasado guanche, pues Siempre hablan con un cariño especial, ¿no? Bueno, hay que reconocer que los pasados míticos son bonitos. A mí, que como a Jesús y como a ti, bueno, Jesús lo sabe, a mí las cariños me encantan. Uh -huh. Me gusta muchísimo. Es un lugar donde eh, durante un tiempo iba todo lo que podía. cuando yo todo lo que podía, es bastante. Y la verdad es que siempre que tú tienes o te puedes agarrar a un pasado mítico y al mismo tiempo diferente, que pueda abocar leyendas mágicas, misterio, algo emocionante y distinto... La gente lo coge ello como un clavo ardiendo. Claro, o sea, eh, eso, es, eso es evidente. Es decir, lo, lo todo el mundo busca el tener algo diferente. Es que en el siglo XV, tras la conquista de Jesús, pocos guanches quedaban para poder contar historias, ¿no? Pocos, pocos, la verdad y es que. Pocos, no, nada, no es que desaparecieran, como dicen también algunas versiones, ¿no? No, que pero... Pero, pero, a todos. pero, por ejemplo, en Lanzarote, tras la conquista, quedaban 111 que los contaron, además. Claro, sí, fue uno de los aniquilamientos históricos más compuestos. Un genocidio. Y, sobre todo, bueno, pues lo que más quedaron fueron mujeres, precisamente. Uh -huh. Y es lo que eran unas mujeres bastante belicosas, bastante guerreras, ¿no? La mujer guanche en general. Aunque yo creo que habría que especificar un poco lo de guanche, ¿no? Porque ya sabes que también hay bastante polémica alrededor diciendo que bueno, que guanche se designa un poco a todos los aborígenes de las Canarias cuando realmente no es así. Solo sería eh, referido y exclusivo a los aborígenes de Tenerife. Tenerife, sí. Un poco porque además incluso la palabra guanche eh, provendría del tamacig o del bereber que significaría guanchinet, es decir, el hombre que viene de Chinet, que Chinet sería la isla de Tenerife. Pero bueno, ya sabes que en general pues, ha adoptado un poco ese nombre genérico de guanches para todos los aborígenes, y, y bueno, pues para no empezar a hacer distinciones que nos podría llevar pues, a, a, pues eso, a, a discusiones un poco absurdas, ¿no? Sí, porque Pero, si, si echáramos manos de la genética no tendría mucho que ver un majorero con un chicharrero. Claro, ¿no? ahí claro. está, ahí está, porque es que, bueno, ya lo comentaremos, ¿no? Porque parece que el poblamiento de las islas, pues, se, se hace de una forma gradual. Además, no es tan antiguo como mucha gente cree. Se está hablando de 500 antes de Cristo cuando empieza a surgir las la primera civilización como tal aborigen y o sea que no hay que remontarnos muy atrás y por lo tanto no hay que hablar de la Atlántida ni de Lemuria y siento un poco pues a todos aquellos que tienen esta tesis romántica ¿no? de los aborígenes canarios porque realmente sus antecedentes pues son más bien eh, recientes ¿no? incluso se hablaba de la edad de piedra fíjate que eso es algo que también pues molesta a muchísimos canarios porque parece que se estaría hablando pues de una cultura poco desarrollada y nada más lejos de la realidad, la verdad es que Fue una cultura muy desarrollada, de lo poco que se sabe, por desgracia, ¿no? de lo que poco a poco se ha ido encontrando, de esos vestigios, incluso de esas momificaciones, con lo cual también hay que descartar ya de entrada otro de los errores que se han difundido muchísimo, y es que tenían eh, o estaban emparentados con los egipcios o los, los peruanos por el hecho de momificar a sus muertos. Pues también un error, porque ni la momificación ni, ni la intencionalidad pues era la misma que estas culturas antiguas. Hasta las pirámides de Wimmer están claro. sometidas a debate. Sí, ¿no? pero eso suele suelo ocurrir, pues como pasa con los guanches, ¿no? Cuando se desconoce más que lo que se sabe. Entonces, cuando se desconoce hay muchísimo mito, hay muchísima leyenda pues cada uno arrima el asco a su sardina y bueno, pues hay que ser un poco objetivos, críticos y sinceros, un, por lo menos con los datos que tenemos actualmente, y lo que tenemos es no hay demasiado, que es un poco lo que vamos a ir exponiendo ahora en este monográfico, pero qué es lo que hay, no para bien y para mal, es decir para lo, muchos nacionalistas canarios, pues hay ciertos datos que no les gustarán, claro. pero para lo que son los historiadores ortodosos, pues realmente es a lo que se pueden acoger, porque por desgracia después de la conquista no quedó demasiado de los vestigios culturales, ni siquiera el idioma porque ni siquiera, a, aunque ahora pretendan reinventarlo no, no claro, bueno, de hecho se ha hecho un, palabras, un diccionario palabras, sí. se ha hecho un diccionario y Y, bueno, pues, que intenta recoger determinados términos, incluso son 12.000 palabras derivadas del guanche original, pero casi siempre están haciendo referencia a lugares de la isla son los guanchismos que se llama y fue pues un trabajo que hizo pues, no hace demasiado tiempo Francisco Artiles eh, conviviendo además con los cabreros, intentando recoger de una forma muy sistemática y con una paciencia de chinos, pues todos los vocablos que le iba encontrando hasta reunir estos 12.000, pero ya digo, no condiciona todo un lenguaje porque casi, te, casi siempre están refiriéndose a lugares geográficos con los que mm. designaban los guanches. A ver, orígenes, orígenes de, de, de los guanches. Vamos a seguir hablando así en términos. Bueno, guanche, eh... Actualmente, primero quiero decir una cosa que está en línea con lo que ha comentado Jesús. Mm. Actualmente, para cualquier persona que quiera obtener información verídica, real y contrastada en base a datos lingüísticos, genéticos, sobre todo genéticos, que luego hablaremos, e incluso análisis históricos del origen o procedencia de los pueblos guanches, con un error. Eh, más o menos Eh, difícil de valorar, que probablemente se ha corregido en los próximos 100 años o así, pues la verdad es que se sabe casi todo y con cierta seguridad. ¿Norte de África? Claro, con seguridad. Lo digo por una razón. Eh, la historia del origen de los guanches, a partir del siglo XIX, del siglo XIX, no digo antes, porque para los europeos, luego veremos, haré una pequeña introducción de lo que vieron los, los primeros europeos cuando llegaron, eh, eran una gente desde luego extraña, pero... A partir del 19, está tan contaminado de una especie de historicismo y de, y de mitos y de leyendas toda la historia de, del pueblo guanche que se ha destruido, de hecho, la imaginación popular y, en gran medida, lo que es la verdadera interpretación histórica y correcta de lo que es en sí el pueblo guanche y, en general, los aborígenes primitivos de las Islas Canarias. Por supuesto, su origen es africano. Cuando alguien habla de pueblos atlánticos, es que el origen de los pueblos de lo que hoy es Marruecos era muy diferente a la población actual. La población actual marroquí es el, el, el resultado, como la población español o la Italia o la Francia, de múltiples soleadas que se han ido superponiendo en un territorio que originalmente, estoy hablando de hace unos tres mil años, tenía una población pues, muy similar a la que habitaba, no solamente en España, sino en toda la costa atlántica europea. No olvidemos decir, que el término bereber significa bárbaro. Bueno, es una de las, de las, de las teorías sí, sí. que existe, sí, de que fuera, un, que fuera una, una palabra derivada del griego, pero bueno, es posible. Sí. En cualquier caso, lo que está muy claro es que la población que había en Norte de África hace, hace unos 3.000 años no difería demasiado de la población que vivía en las costas atlánticas de España, de Portugal, de Francia o de la propia Inglaterra. Esto, lo que es la historia de los pueblos atlánticos, en, en cierto modo, pues muy ligado a las historias de los constructores de los megalitos y de los dolmenes, hace eh, pensar a muchos historiadores actuales, y ahora la genética es la que empecé a investigar, que probablemente había una especie de comunidad o de continuidad común entre los primeros pobladores de la costa atlántica europea con los primeros pobladores de la costa eh, atlántica del, del norte de África. Es evidente que sí, esta, esta continuidad histórica fue rota obviamente por llegadas de pueblos procedentes de diversos sitios que alteraron clarísimamente, bueno, lo que eran los núcleos de población originales que probablemente, como he dicho al principio, pues no eran muy diferentes en Marruecos en Argelia de la costa española que por Entonces, ahora está enfrente. ¿Se puede afirmar que hace 25 siglos las canarias estaban despobladas? Sí, con seguridad. Sí, eso se sabe porque no hay restos, no hay restos ni datos y porque entre otras cosas las huellas genéticas de los actuales habitantes que por vía matrilineal, luego veremos, sí tienen un considerable... ...un considerable origen guanche, o es sea, decir, en un porcentaje relativamente alto... ...cuando digo relativamente alto, digo más de una cuarta parte... ...pues realmente eh, no hay ningún antecedente que pueda permitir o probar o aventurar... ...que hubiera población, por lo menos con carácter estable... ...más allá de eso, como ha dicho Jesús, en torno al año 400-500 antes del nacimiento de Cristo. Uh -huh. Si sí es cierto que eh, sobre una especie de pueblo origen de pueblo origen eh, original parece que se superpuso en determinado momento, en torno al siglo I a.C., una oleada procedente de África que eh, tenía algún tipo de nivel cultural probablemente más alto, pero que luego, por bueno, las por, por razones de aislamiento, probablemente decayó. Curiosamente eso coincide, y esto es muy importante, con la entrada de Canarias en la historia del mundo. Cuando digo la historia del mundo, la nuestra. ¿Por qué? Porque las primeras menciones que hay de las Islas Canarias coinciden con los, eh, bueno, con dos periodos muy curiosos. ¿ras? Por lo menos las primeras que yo he podido encontrar son de la guerra sartoriana la guerra Sartori, cuando sí, sí, se revela sí, en España hay un comentario eh, acerca de que pensó refugiarse en las Islas Canarias no. cuando se había acorralado y eh, no. luego hay varias menciones referentes al, reino Juga, al rey Juga de Mauritania que al parecer mandó una expedición en tiempos del, del, de Augusto para bueno para, para por lo menos tantear un poco la posibilidad de establecer factorías o comerciar con los habitantes de Canarias que eran por otra parte perfectamente conocidos tanto por los griegos como por los cartagineses sobre todo por los últimos, por los cartagineses que tenían establecidas factorías prácticamente enfrente entre otras en el actual Rabat Sale fue una ciudad romana importante entonces era navegar un poco al sur se sabe que los romanos conocían perfectamente las islas le dieron nombre eh, entonces dos Canarias, de ahí viene el nombre y bueno, se sabía que había una población esa población era conocida y no parecía ser aparentemente muy diferente de la primitiva población del de atlas marroquí. De hecho, se habla de los famosos rubios del norte de Tenerife, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Bien pudieron ser romanos asentados allí? ¿O no, acaso no parece... vikingos? No, no, tampoco. Ninguna de las dos cosas. Sí, uh -huh. bueno, ya has apuntado también otra de las hipótesis eh, fascinantes, últimamente, ¿no?, sobre la posibilidad de que hubiera colonias vikingas. ¿eh? Uh -huh. Vikingas de los romanos, no hay duda, ahí están las vasijas, sí. en fin, de eso no hay ningún tipo de duda. De los egipcios, se empieza a valorar la posibilidad de que hubiera algún egipcio que, o bien romanos o fenicios que llevaran mercancía egipcia y que quedara allí depositada, o bien incluso pues, alguna colonia egipcia, con lo cual estaremos hablando de romanos, de egipcios, de fenicios, y cómo no, de vikingos. ¿no? Sí. Y vikingos es una tesis sí. que se ha planteado por varios investigadores, uno de ellos es Pierre Lilistren, que es un cartógrafo sueco, Y él comenta, bueno, va más allá, no, o sea, no solo habla de la posibilidad de que hubiera una colonia vikinga sobre el año mil después de Cristo, sino que habla de que en algunos yacimientos arqueológicos, sobre todo en Galdar, en Gran Canaria, por ejemplo, en el agujero, eh, que está dentro un poco de lo que es el término de, de Galdar, y también en la cueva pintada que se han encontrado restos humanos eh, de huesos que a través de la prueba del carbono 14 se ha datado más o menos en el año 1085 después de cristo incluso él piensa que podría corresponder a un poeta vikingo bueno si esto es verdad desde luego es lo que tú dices bueno, pues podría ser que parte de esa fisonomía sobre todo la parte más moderna pudiera corresponder a ellos lo que pasa es que solo sería en una zona muy local eh, muy concreta de gran canaria incluso pues de los alrededores de, de Galdas, no pero no expresivo de toda la isla cuando se sabe que el componente genético que tienen los distintos eh, guanches o los aborígenes canarios es diferente incluso de unas islas a otras porque no lo olvidemos que entran por oleadas sucesivas y eso yo creo que nos da un poco una clave para entender el, incluso el que estuvieran tan aislados uno de otros, es decir, que no había una comunicación entre ellos y por lo tanto, aunque los rasgos genéticos pues, son todos muy parecidos evidentemente proceden del norte de África según los recientes estudios ¿no? incluso habría que hablar del noroeste de África, es decir, de, de, de raza bereber pues eh, cuando entran en las edades sucesivas provocadas dicen por la desertización del Sáhara ¿no? y por la presión migratoria posterior ante el avance del imperio romano, es lo que hace que poco a poco determinadas etnias bereberes podrían haber contribuido a poblar las Islas Canarias pero sin conocer, y eso por lo menos hasta el momento son los datos que hay sin conocer las artes de navegación las suficientes como para tener intercambios comerciales entre unas islas y otras o para aventurarse mucho más allá, ir hasta el continente o bien africano o bien europeo. ¿no? Entonces eso hace que determinados rasgos Eh, pues de pelo, los ojos azules, para ver que tienen esa es una cualidad de todos ellos, mm. de hecho, en Fuerteventura serían los más altos de todos, habla de una altura media de, uno, de unos setenta, en Fuerteventura estaríamos hablando de un ochenta y dos Aunque en el libro de José Gregorio Fernández, por ejemplo, eh, González, perdona, de Canarias Mágicas, habla de una altura media de unos 71 para los varones y de unos 60 para las mujeres. Y estamos hablando de los más altos. Y sin embargo, muchas leyendas hablan de que realmente los guantes no podían ser casi gigantes, Perdón, que, que hubieran llegado a los dos eh, metros. Una altura de unos 70 y algo en la Edad Media era una altura gigantesca. Es decir, la altura media de los vikingos nórdicos en la época era un metro setenta y tres. Es decir, eso, esa no es la cuestión. Yo personalmente pienso, que los esco en canarias, que los tipos más rubios que han pasado por las canarias eran los normandos de Jean de Bertoncourt y de Cierre de la Salle, <risa> con mucha diferencia. Mm. <risa> pero bueno, bueno no y, no que, le... y que desde luego los guacheres parecían bastante morenillos bueno, comparados si, con ellos. Si nos ponemos en plan heterodoxo, tampoco hay que descartar, sí, hombre, si abrazamos las teorías de la Rochelle, ¿verdad? ¿Eh? De algunas sí. escalas templarias en, en la zona, franceses, sí. bueno, sí. No, claro, pero, eso, pero ma, eso es todo lo reciente, ma, ojo. Primero eso es muy reciente y desde luego no afectó claramente a la población, no, no, no, o se dan gotas no, sí. a del siglo por supuesto, 3 -3, con el siglo XIII-XIV llegan los primeros claro. navegantes portugueses florentinos y genoveses, por ejemplo la famosa expedición de 1341 mm. está claro que ya entonces se conocía relativamente bien cómo eran las Canarias o qué podían encontrarse allí cuando llega la primera la primera de verdad, expedición conquistadora, la de Jean de Bettencourt y García de la Salle, lo sigo diciendo eran los tipos más rubios que había visto las Canarias nunca mm. eso está claro, no, una cosa solo eh, los análisis genéticos, los no genéticos sino estructurales de los huesos que se conservan de los guanches, es muy interesante porque el primer gran estudio que se hacía en el siglo XX se hace en 1925, porque bueno había algunos anteriores, algunos pintoresquísimos, hay uno muy divertido como el de Franz von Loehr, un zumbao que mandó el rey segundo de Baviera hacer un análisis de la Canarias, y realmente hizo un análisis muy divertido, pero eh, histórico y de real tiene muy en poco. Bueno, este hombre ya era famoso porque había hecho un libro que se llamaba de Ajuste de cuentas con Francia, o eh, La estrangulación de la nacionalidad alemana en Hungría. Bueno, entonces, este hombre muy modesto, estaba haciendo una obra que se llamaba La importancia del pueblo alemán en la historia universal, y el rey Luis II, que estaba también el pobre como una chota, le mandó para allá para que hiciera un estudio sobre las posibilidades de que Canarias hubiera estado poblada por pueblos germánicos. bueno. bueno. A este, a, este, a este pequeño, eh, eh, pequeño zumbao que es lo que consideraba que eran bandas los que extendían del ejército, que había vencido a Belisario, bueno, una serie de locuras increíbles, le siguió, sin embargo, ya un análisis muy bueno en 1925 de Ernest Hutton, que era en aquel entonces uno de los principales eh, antropólogos de Estados Unidos, que fue seguido, sus trabajos, por Eugen Fischer, que también era alemán, donde ya se hizo una medición seria de los cráneos, huesos de los antiguos pobladores de las Canarias. Mm. Se detectaron dos cosas que sí son ciertas. Eran muy altos. ...eran gente fuerte, robusta y alta para la época... ...y eh, curiosamente... Los, eh, ...los ángulos faciales... ...los cráneos, las bases de la nariz... ...los tipos que presentaban no parecían desde luego... ...eran claramente distintos de los mediterráneos... ...es decir, de nosotros por ejemplo... ...pero también eran claramente distintos de los nórdicos... ...es decir, eran diferentes... ...entonces eso fue lo que les hizo pensar... ...y es la prioridad que aparece la palabra... ...que realmente los europeos con conigranas canarias... ...encontraron ante los últimos restos... ...de las poblaciones del norte de África... ...que habían quedado aisladas en las islas del periodo cromañón. Hmm. Pero bueno, que no se piensen los oyentes que esto se sabe desde hace tiempo inmemorial, no, no, no. Yo recuerdo a primeros de los 90, uh -huh. en 93, o, sí, 93, que entrevistamos a los artífices de, de la traducción de, de esa piedra, ¿verdad? De esa uh -huh. piedra que certificaba el origen bereber de, de, los, de los guanches. Uh -huh. Y estamos hablando de 1993, sí, sí, sí, estamos hablando de 1993 <risa> claro. o 92, o sea que... Lo que. pasa es que últimamente se han hecho varios estudios genéticos para es que buscar el ADN está muy de moda. y Yo creo que es importante uh -huh. también que los oyentes sepan eh, las últimas averiguaciones. <coughs> las últimas que se han hecho, por lo menos de las que yo tengo constancia, es que han tomado, pues, bueno, pues, una buena muestra un poco de, de todo lo que ellos querían para saber un poco, pues, eh, es el origen que es el que estamos hablando ahora, de una forma pues eh, prácticamente certera, ¿no? De que es el norte de África. Entonces lo que hacen es que cogieron restos aborígenes. Pues de, de los pocos restos arqueológicos y yacimientos de, de momias y de, y de cadáveres junto con muestras de sangre de población actual las últimas muestras fueron obtenidas de bereberes del norte de África marroquíes, saharauis, mauritanos en fin, distintas tribus del Senegal y en las islas tomaron pruebas de 300 voluntarios anónimos y por lo menos y que hubiera representantes de todas las islas evidentemente y ¿no? garantizaran una ascendencia además canaria sí. aprobada eso, es que por lo menos la madre y la abuela sí. fueran canarias Porque se sabe que había una línea eh, matriarcal, en el sentido de que el, el poder y la descendencia lo daban las mujeres, a pesar de que era patriarcal la estructura, ¿no? la estructura social, que luego lo comentaremos. Bueno. La tesis se centra en, esa, en la investigación de los descendientes de la población que vivió en las Canarias en el siglo XIX. Es un poco el estudio que ellos hacen. Y las conclusiones, el resultado que obtienen, es que hay tres componentes fundamentales en los orígenes canarios. Que es el subsahariano, el europeo y el norteafricano. Uh -huh. El subsahariano está claro. Es decir, concuerda con las reseñas históricas acerca de la introducción de esclavos negros durante la conquista a finales del siglo XVI. El segundo, el europeo, también. Es el poblamiento del archipiélago a través y a partir de la conquista de los españoles... Eh, cuando llega, pues eso de, de, la, vamos a conquistar Betancur y compañía ¿no? entonces está claro que hay rasgos europeos y el norteafricano, que es el importante existen como dos, dos teorías al respecto, una que serían las reseñas históricas, es decir, por lo cual trajeron esclavos procedentes de las costas de Berbería a principios de la conquista, y la otra es que procederían directamente de la población aborigen, lo que relacionaría a los berberes con la población aborigen canaria. No habría ningún tipo de duda, porque claro, no nos olvidemos que se iban a las Canarias muchas veces para conseguir esclavos y cuando ya no había guanches para esclavizar, buscaron eh, esclavos africanos para llevarles también a las islas para que trabajaran, estamos hablando de después de la conquista, ¿no? Entonces hay una especie de mezclas genéticas que se podrían resumir en estos tres tipos que acabo de decir, el subsahariano, el, el europeo y el norteafricano, con esas dos variantes, y al final la conclusión es que el archipiélago inició un proceso de poblamiento por las islas de Lanzarote y Fuerteventura, que fueron las primeras, ¿eh? actuando como puntos de difusión para las demás. Y que no habría ninguna duda, hasta el momento presente, con estos últimos estudios genéticos del ADN, que procedería de alguna zona del noroeste africano, del norte de África. ¿De dónde? Todavía no se sabe, pero que está claro. que sí los rasgos más antiguos. sí parece lo claro, es que hay poblaciones, por lo menos en la región de Aures, en la frontera entre Argelia y Marruecos, que podría parecerse a lo, a lo, a, o que presenta un aspecto muy parecido al que tenían aparentemente los antiguos guantes, aspecto que por otra parte en Marruecos en gran parte se perdió a lo largo de la Edad Media principalmente, no anteriormente. Uh -huh. Bueno, en cualquier caso, el, lo que sí es cierto, y ahora vamos a hablar un poquito de la cultura y la situación que tenían, es que habían quedado aislados, y eso sí que es importante porque es un rasgo bastante importante en muchas de las poblaciones Eh, isleñas de todo el planeta, es decir, hay poblaciones que vienen por migración marítima, pero por alguna razón pierden la capacidad de la navegación oceánica general, por ejemplo los pascuenses, por poner un ejemplo conocido por todos los oyentes. Esto ocurre de manera bastante habitual, pero en el caso de Canarias es extremadamente asombroso porque realmente la cercanía con el continente es enorme, están al lado de la costa. Entonces, sí parece curioso cómo llegaron a olvidar incluso la navegación entre las propias islas. Era infrecuente, de manera que generaron microsociedades o microcosmos aislados que tenían muy poco contacto entre sí no no cero siempre hubo algo de contacto pero que les hicieron evolucionar de manera diferente en las islas grandes desde luego en Tenerife y Gran Canaria había estados perfectamente organizados gobernados por reyes los vos os mencéis donde a, aparte de una estructura eh, por Marte, que ya se no, llamaba sí, Gran Canaria sí, había, había toda una estructura áulica la cual no. quiere decir que había eh, una especie de nobleza nobleza por lo tanto con ello había artesanos ganaderos era, había toda una estructura de sociedad que sin embargo Adolecía de grandes problemas por un desarrollo general o para poder proyectarse fuera. Era lo primero la, eso, la falta de capacidad de navegación y lo segundo, el, que, aunque bueno, lo de los metales es muy interesante entre lo en, en los, en los, en los guanches antiguos, pero lo que sí es cierto es que en cualquier caso sea una, una sociedad con un estilo de vida lo que llamaríamos muy primitivo. ¿Hay cálculos sobre la población guanche a principios del siglo XV cuando llegaron los europeos? Pues pero son actuales en, en la época de la conquista no, no, se, no se calculó no bueno, se hay, había estimaciones se hablaba de 30 a cuarenta mil pero estaba poblada en cada isla ¿eh? Vamos, uh -huh. estamos hablando de las principales islas tanto de Gran Canaria como de Tenerife se habla de unos cálculos entre 30 y cuarenta mil guanches de hecho es una de las razones que, que bueno, la conquista castellana hubiera sido muchísimo más, más fácil si no hubiera sido porque las, las islas centrales estaban francamente pobladas aparte de que estaban pobladas lo que está claro es que los guanches sí gozaban de una buena salud y una buena alimentación era un pueblo robusto, duro y acostumbrado a la vida al aire libre y estaban muy sanos, por eso los criéntos como esclavos. No, no, y... los, los fueron cambiando. Es curioso, ¿sabéis por qué los pero fueron cambiando? Ya con el buen salvaje. Del buen salvaje. Sí, sí. Sana, noble. Sí, sí. ¿Sabéis por qué los fueron muy quitando? Además, sí, eh? Eran terribles. Los fueron quitando. En tres, por ejemplo, uno de los primeros eh, mercados de los esclavos guanches europeos era Madeira, que eh, fue el primer emporio azucarero del, del mundo occidental. Y a Madeira al principio llevaron un montón de esclavos de Canarias, pero dejaron de llevarlos pronto porque eran peligrosos. Es decir, eran gente complicada, es decir, no estaban acostumbrados de... al, a la guerra, por lo menos, si no una guerra intertribal, al menos, desde luego, la, la demostración que hicieron ante, ante los castellanos y ante los normandos, pues eso de, demuestra que por lo menos sí estaban capacitados para bueno, presentar un tipo de resistencia o de defensa que en otros ejemplos equivalentes no ha habido ni de casualidad. Es decir, eso la verdad es que como sociedad les honra porque demuestra que eran mucho más sólidos y estables de lo que podríamos mm. pensar hombre, y alguna derrota ocasionaron a las armas algunas europeas eh? algunas también. derrotas eh, hombre a Luisa de la Guana no, uh -huh. <risa> a Limpi, no pero Turu... y, y sinceramente vencer en, a un grupo de a un grupo que no fueran guerras profesionales vencer a un grupo de invasión castellana sin lo que era complicado ¿eh? uh -huh. sí era complicado y la verdad es que la resistencia duró un siglo prácticamente desde el 1403 que llega que llega ya de corta a Lanzarote hasta la bueno, hasta el final hasta 1497 cuando acaban con la última resistencia en, en acero, ¿no? se llamaba el último rey que sí, sí, sí. hecho el adelantado Alonso de Lugos en las sí. visiones de SEO ¿Hay algún para... barranco que, que recuerda con lágrimas? Claro, sí, de las angustias. Ahí que, sí. que, que ha dado pie a una leyenda, leyenda local, que son las antirruchas del Tímez, de, sí. Se habla de que son las almas... Es una guanches, sí. sí, es una especie de santa compañía, pues aborigen, ¿no?, sí. eh, que irían deambulando en fechas muy concretas por el barranco de, de las angustias y que serían estas almas de aquellos guanches irreductibles que no quisieron someterse a la esclavitud, porque de hecho cuando Tanausú es conducido lleno de cadenas hasta lo que es España y lo que era un poco la corona para que le sirvieran públicamente ¿no? como una especie de, de pieza circense, pues él no quiso. Tomar ningún tipo de alimento en la travesía Y dicen que se dejó morir Diciendo las palabras rituales de los guanches Que era bakoare, bakoare Que significa quiero morir, dejarme morir Que es lo que hacían también por otra parte Algunos de los eh, grupos tribales eh, Que no quisieron tampoco someterse a ese cautiverio Que se tiraron o se despeñaron Diciendo siempre esas impresas palabras ¿no? Unas palabras mágicas y rituales mm -hmm. para ellos Y de ahí surge un poco pues, todo lo de las anchortas del time Que todavía seguirían un poco penando ¿no? Y honrosos y, y, y orgullosos de por lo menos haber eh, dejado un poco su, su reino en las manos de los castellanos pero ofreciendo una batalla gracias al conocimiento de la orografía y en el caso de La Palma pues eh, ellos lo conocían muy bien, y de hecho solo él pudo conseguir y, y reducir a Tanausu gracias a un engaño, o sea, de, a través de las armas, era imposible porque él se conocía todas las estrategias y toda la, la orografía, entonces tuvo sí. que recurrir al engaño, una especie de, de pacto de caballeros que, que incumplió, Alonso sí. de lugo, precisamente para eso, para, para vencerle. Bueno, pues en este monográfico podríamos hablar mucho más, y de hecho lo, lo haremos, pero sirva este como adelanto para hablar sobre los orígenes eh, del pueblo guanche, un, un capítulo emotivo en la crónica humana, la resistencia de un pueblo de ante la invasión de las sofisticadísimas armas europeas pues muchas gracias Carlos Canales, eh, toma este cigarrillo no. Taunusu eh, una marca de tabaco <risa> <risa> y para ti Jesús, pues no sé no sé, eh, toma este purito canario ¿eh? Ah, eh, bueno. tampoco está mal no, no, que va, esto crea canción